retaguardia, el último del mes de enero, ya estamos en el 2018, en un año en el cual Paraguay tiene el circo electoral encima, y también tenemos una cantidad de payasos que bailan y otros que tratan de afirmarse en el palo enjabonado, pero seguimos sin poder votar a quienes queremos votar aun cuando no hay suficiente participación como para decir, bueno, todos se pueden presentar acá lo que hace falta es muchísima plata para presentarse y encima tenemos la lista sábanas que generalmente uno conoce hay muy poca gente y los que están atrás por supuesto son los impresentables. Entonces tenemos que volver a exigir el parlamento todavía está en funciones y el parlamento puede modificar que se libere la lista sábana aunque sea en los en los 10 primeros puestos porque entonces sí en alguna de alguna forma vamos a poder votar y elegir medianamente bien. Lo digo porque en algunos en algunas listas por más que votemos en el número 20 siguen los mismos impresentables. Entonces algunas listas son invotables pero hay otras que tienen gente que es potable, lamentablemente ca casi todos los potables están atrás, en otros directamente no existen, pero sería interesante que el Parlamento fuera honesto alguna vez con su, sus representados, y si no está el voto castigo que esta vez lo tenemos que aplicar con todo porque esa feroz deforestación hecha para empresas multinacionales de rolleros que si sí, bien se lo llevan a Brasil no es tampoco para los brasileros tenemos que frenar todo este, este desastre ambiental en que nos tienen inmersos, tenemos que volver a recuperar el Pilcomayo. Y si tanto lo quieren cambiar, si tanto quieren volver a que se utilice el viejo cauce, pues vamos a utilizar el viejo cauce, y es posible que recuperemos los 6.500 kilómetros que nos robaron cuando el Paraguay no se podía dar vuelta y ingenieros del ejército argentino hicieron la modificación actual del Pilcomayo. En beneficio, por supuesto, los grandes terratenientes, los argentinos no tuvieron nada que ver. Y ahí está la demostración de que los grandes latifundios de los persecuciones a las a las comunidades indígenas, la persecución permanente a todo campesino que se le ocurra hacer algo que los mandamases no estén de acuerdo. Es decir, para el pueblo trabajador no hay fronteras y los problemas son iguales ya sean en el norte en el centro que somos nosotros o en el sur. Son todos problemas iguales que tenemos que enfrentar. Si es posible, en algún momento lo haremos juntos. Y vemos por el otro lado cómo los que producen, desarrollan y han garantizado el mercado interno en el Paraguay, que son los menonitas en su mayoría, también están los campesinos que este, tienen la, la producción familiar, que son quienes también nos garantizan la otra parte de nuestra dieta, y que hoy, como no están dentro de la de la tónica, donde los colorados principalmente han aceptado la nueva redistribución del mercado de trabajo a nivel internacional, no les interesa a los grandes consorcios que haya un país donde el mercado interno está basado en pequeños y medianos comerciantes y agricultores que este es el caso de los menonitas, que hoy se trasladan ya a Bolivia. ¿Por qué a Bolivia? Porque Bolivia les da todas las posibilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No nos vamos a pelear con Bolivia. Tenemos que recuperar nuestra soberanía en todo sentido. Y empecemos por castigar, a los que nos han metido en este brete. Y no es una cuestión de colores, es una cuestión de actitudes, de compromiso a espalda de la gente. Eso se tiene que entender. No es una cuestión de colores, los colores son una porquería y los únicos colores que valen son los de la bandera. lo demás, déjense de jorobar. Pero... Como hay partidos que todavía tienen parte y los colores, le decimos a los que están en esos partidos que los par los colores no tienen nada que ver, lo que importa son los las propuestas, los programas y las intenciones de aplicarlas. Así como también que alguna vez, en vez de hablar tanto de soberanía, de democracia y compañía, de derechos humanos, los apliquen. Permitan... A la mujer, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes y a los varones, ejercer sus derechos humanos. Vamos a pasar a un pequeño corte y volvemos. del cielo y de la tierra pura es un tinco florecido el pueblo mío y tan pueblito querido de mi adorada niñe de los días tan y dulces horas de placidez. es tu paisaje divino como un edén de lucío con carroyo cristalino i pintores, i taca-có. Si yo una vez me alejé, fue pues para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río, Iagüí, de selva y cristal, repite al correr, histórica canción sí, soy guaraní, regalo de Dios, por dónde está Aitaca. Donde quieras te, de diciembre el barrio Santa Lucía a su santa milagrosa rinde su culto y veneración la gente viene de lejos a celebrar la función hay baileja y jalecita sortija banda y coroñarón es un paisaje divino como un edén de ilusión con tu arroyo cristalino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 Primera mon de familia a oye a Presa ha desapareceba el que Alfredo Stroessner dictadura a tiempo, de y y puto Oye a Japón han vuelto a huiwi, el PADN, cata bañandebe, ma va paja e, un mio yeyujuba o jovo. Cuatro mañandera pisao yicua ajera el año pasado. orerenoina noina, haicua a bemba eisapa oye a 0986 48, 38, 79 P, Tuweñemeere, ¿no? Doye Pagay, Jaremonde Uva, Confidencial, Yayoheka, Yayotopá, Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Estamos de nuevo al aire y est en este momento hemos logrado este, comunicarnos con Abraham, compañero que está viviendo en este momento en Uruguay, un, este, un compañero mexicano que tiene que es un, ar un artista, este, un guitarrista clásico, pero además es docente y tiene títulos universitarios varios. Tiene muchísima capacitación y realmente querríamos que nos cuente eh, la situación actual en México, eh, cómo se conforma el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, cómo son sus organizaciones de base y la situación en la cual el pueblo mexicano todavía como gato panza arriba está luchando contra el imperio y sus cipayos locales. Hola Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la por el espacio, por la invitación. Bueno, sí, nosotros... como menciona... Sí, adelante. Ad adelante, no... Sí, como mencionaba eh, soy militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de México, radico eh, temporalmente en Uruguay, pero eso no implica que estemos eh, desconectados de las actividades de los compañeros del Frente y que podamos hablar a nombre de, de la organización. Eh, bueno, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una organización de masas aglutina a diferentes eh, colectivos y organizaciones populares que representan a distintos sectores en distintos territorios del país eh, hay organizaciones que conforman el frente en el estado de chiapas en el estado de puebla de donde soy yo en el estado de veracruz eh, en el distrito federal y básica eh, en el estado de hidalgo básicamente y las organizaciones que lo representan eh, son organizaciones estudiantiles campesinas eh, populares de amas de casa de, de colonos y bueno se un, se construye este frente como una necesidad de, del pueblo organizado para defender Eh, sus derechos, su derecho a la vivienda, su derecho al agua, a una vida digna y bueno, eh, nosotros tenemos como base ideológica y creemos en la construcción del socialismo como el sistema eh, que va a rescatar a nuestro país de la situación en la en la que se encuentra. Bueno, no sé eh, eh, nosotros lo eh, sí. lo que me han este pedido así charla cuando charlamos tanto compañeros este, campesinos como indígenas y estudiantes universitarios y secundarios es el tema de los 43 de Alzinapa de las organizaciones agrarias Eh, no solo eh, de docentes de lo que significa la, la escuela eh, de los 43 que es un es un ejemplo que se ha mantenido firmemente pese a todos los dos las persecuciones pero quieren saber sobre todo eh, cómo cómo se se manifiestan y Eh, su labor eh, durante, por ejemplo, yo les expliqué bastante el tema de la lucha docente, cómo aglutinó distintos sectores y cómo fueron confluyendo los distintos sectores en la lucha docente que se multiplicó y, y le dio lugar a, a la participación masiva de, de prácticamente todos los sectores. Claro. Sí, acá, acá hay dos cosas. Uno, que la reforma educativa que se dio en México, eh, que más que una reforma educativa, fue una reforma laboral para acotar los derechos de los trabajadores de la educación, es una reforma complementaria a una serie de reformas de carácter neoliberal que tienen que ver, como fin último, con la reforma energética. Es decir, la reforma energética le entrega el petróleo de México a empresas transnacionales, eh, privatizan el petróleo y a la vez de este déficit de dinero que va a seguir entrando al Estado para poder eh, hacerse cargo de gastos como la educación, la salud, eh, la seguridad social en general, pues se tienen que emprender una serie de reformas que privatizan la educación, privatizan la salud, eh, y entre estas reformas pues está la reforma educativa, que es una reforma complementaria a la reforma energética. Y dentro de este contexto es que se da la desaparición de los 43 estudiantes, que es algo muy, muy emblemático, porque precisamente es en estas normales rurales, porque ellos pertenecían a una normal rural, a la nor normal de Ayotzinapa, es que estas normales fueron fundadas por el presidente Lázaro Cárdenas, un expresidente, y este mismo expresidente fue el que llevó adelante la expropiación petrolera en México. Es decir, aquí tiene un, un doble simbolismo, porque estos estudiantes que provenían de esta escuela normal rural que formaba parte del presidente Lázaro Cárdenas, de educación socialista, son agredidos en el contexto de estas reformas, de esta reforma laboral y de esta reforma energética que también eh, es un revés a lo que hizo el presidente Lázaro, ex presidente Lázaro Cárdenas de haber privatizado el petróleo. no Entonces aquí hay una especie de, de mensaje macabro, además de que son las normales rurales las que desde muchas décadas han sido... Eh, un, un baluarte en las luchas del pueblo, no olvidemos que de los eh, dirigentes revolucionarios guerrilleros de los años 60 y 70, como Lucio Cabañas y Fernando Vázquez, fueron egresados precisamente de estas normales. Entonces acá hay un, un escarmiento al pueblo organizado, a las normales, y también es, es un mensaje bien claro de el que se oponga, va a ser asesinado, va a ser desaparecido. Y bueno, también ponen de manifiesto estos 43 estudiantes que hasta el momento están desaparecidos en la grave situación de derechos humanos por la que atraviesa México. Porque hacen visible los más de 40.000 desaparecidos que hay en México en la última década. ¿Se cortó? No, no, acá estoy. Ajá. Y bueno, compañero, sí, lo, lo que quiero decir es que esto es solamente, lo de los 43 es solamente la, la parte visible que se alcanza a ver desde el exterior, eh, porque en México tenemos desapariciones forzadas todos los días, todos los días hay homicidios, todos los días hay desapariciones forzadas, detenciones, Tenemos el ejemplo hace unos días del estudiante Marco Antonio, de la preparatoria 8 de la UNAM, que fue detenido, desaparecido por la policía del Distrito Federal. Eh, gracias a la presión de la opinión pública y de los mismos universitarios, eh, fue presentado hace un par de días en un estado lamentable, con, con secuelas psicológicas, físicas, que pareciese que hubiese estado detenido un año en mazmorras, cuando solamente estuvo desaparecido cinco días. Eso nos pone en evidencia el tipo de maltrato, el tipo de policía que tenemos y de cómo se trata a los jóvenes, cómo se criminaliza y cómo a todos los días se dan estas desapariciones forzadas, estos homicidios, y que el gobierno trata de encubrir y justificar en el contexto de su supuesta lucha contra la delincuencia organizada. Eh, es decir, en México vivimos un estado de guerra permanente contra el pueblo, contra sus organizaciones, y esto es avalado por los distintos gobiernos de, del mundo, ¿no? Porque tienen tratos económicos con el gobierno mexicano, porque están expoliando los recursos de México, y bueno, hacen como que no ven lo que sucede en este país... ...en un país eh, que ante el mundo o ante gran parte del mundo se le ve como una democracia... ...cuando en los hechos vivimos un estado policíaco y militar... ...y que se ha venido a exacerbar recientemente con la aprobación de la reforma... Eh, a la ...perdón, no, no es una reforma, más bien con la implementación de una ley de seguridad interior... ...que le llaman, que no es otra cosa más que una ley que le da manos libres al ejército para poder eh, actuar en ámbitos que no le correspondían o no le corresponden constitucionalmente, como es la seguridad pública. Es decir, es la militarización de facto del país y que entre otras cosas esta ley autoriza la legaliza la desaparición forzada y la tortura. Y todo esto es claro porque el gobierno eh, prevé que todas estas reformas de carácter antipopular que están eh, pauperizando la, la vida de, de los mexicanos van a tener una respuesta popular organizada y bueno esta ley es lo que le permitirá eh, tener los recursos legales y legitimar la, la represión que está preparando y sobre todo porque el 2018 es un año electoral en donde una vez más van a están preparando un, un fraude como en los últimos dos sexenios es decir, que saben que hay una, una gran cantidad de gente de organizaciones que están con, con Morena y van a volver a intentar hacer lo mismo que hicieron la vez pasada. Bueno, es, eso por una parte. Y por otra parte, eh, la represión va dirigida a organizaciones eh, sobre todo que no están eh, dentro de los partidos políticos en este caso en nuestro frente nacional lucha por el socialismo no participamos de la de la lucha electoral la respetamos y la consideramos un instrumento más de que tiene el pueblo pero nosotros en lo personal no no compartimos esta forma eh, nosotros nos organizamos desde el pueblo Creemos que esta, este sistema en el que estamos no es una democracia, por lo tanto las elecciones no son eh, válidas ni son un mecanismo en este momento para poder transformar la realidad de nuestro país, sin embargo la respetamos. Y también esta ley está enfocada a las organizaciones como la nuestra. Eh, nosotros hemos sido agredidos recientemente en, en el año que terminó, en el 2017, en el 28 de febrero fue ejecutado extrajudicialmente nuestro compañero Humberto Morales Santís, un compañero de 13 años en el municipio de Ocozingo, Chiapas, en el Carrizal. Eh, él fue asesinado, eh, fue ejecutado extrajudicialmente, de varios balazos antes de ser asesinado fue torturado. Eh, hubo muchísimas eh, trabas de parte del gobierno estatal de Chiapas y del gobierno federal para que se pudiera hacer la autopsia, incluso tuvo que intervenir el equipo forense argentino para que se pudiese hacer la autopsia. Tuvieron que sumar varios meses después el cadáver del compañero y bueno, se constató que hubo tortura, que se, se le dieron golpes eh, brutales que le causaron varias fracturas antes de que fuera ejecutado. Y bueno, acá lo emblemático es que es un compañero que tenía 13 años. 13 años Entonces, estamos hablando de que 13 años, de que el Estado mexicano se está ensañando con las organizaciones populares y además eh, esto se dio en un contexto en el que todavía no se aprobaba la Ley de Seguridad Interior. Es decir, ahora con la Ley de Seguridad Interior, la cual faculta al Ejército, entre otras cosas, a poder detener a gente sin una orden de aprehensión, sin tener que darle... Eh, aviso a la autoridad civil eh, que pueda detener en base a criterios que solamente ellos entienden, eh, legaliza la incomunicación, legaliza la tortura, porque en algún apartado habla de que pueden utilizar los métodos que ellos consideren para la atención de, de información sin que la esta misma ley aclare cuáles son estos métodos ni bajo qué criterios. Y, y bueno, ese es el escenario que tenemos en México en este momento, que es un escenario de guerra, de guerra frontal contra el pueblo, y que lo que nosotros estamos viendo es que este genocidio que se está dando de las últimas de la última década contra nuestro pueblo, que ha ocasionado más de 200.000 muertos, eh, que tenemos más de 40.000 desaparecidos, porque hay que recordar que esta cifra es una cifra que el Estado acepta, y normalmente las cifras que el propio Estado acepta son cifras disminuidas, entonces... Desde las organizaciones populares y las organizaciones de derechos humanos independientes se cree que son más de 100.000 desaparecidos y esta es una cifra que superaría en, en por mucho a las al número de desaparecidos que tuvieron las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 70 80 juntas, ¿no? Es una cuestión brutal eh, los niveles de violencia a los que se ha llegado en en México son dantescos estamos en un verdadero eh, estado de guerra, lo vuelvo a repetir, y al ser nuestro gobierno un gobierno títere, cómplice de los intereses del imperialismo norteamericano, no hay una denuncia, no hay un eco mayor internacionalmente, no somos Venezuela para que volten a ver la violencia que hay, la violencia política, la represión, Y bueno, es por eso la importancia del espacio que tú das acá, para que podamos eh, tener un poco de eco en, en otros lugares y que se conozca la situación que, que está viviendo nuestro país desde hace ya más de 10 años, desde que el gobierno hizo esta declaración contra la delincuencia organizada, que no fue más que el pretexto para empezar a agredir frontalmente al pueblo. Bueno, eh, nosotros damos eh, el espacio porque en México empieza a Latinoamérica y eso es importante que lo tengamos siempre presente de que Latinoamérica es una y estemos donde estemos lo único que tenemos, eh, las únicas fronteras son el agua de cualquiera de los dos lados. Y el Caribe, es bueno, son la parte este, desprendida del, del continente, pero están dentro del continente. Así como fueran las Malvinas este, o las Galápagos, este el Caribe es, es parte del continente que está nada más que un poco expansionado. Pero todos somos uno, todo lugar de Latinoamérica que es golpeado es parte nuestra porque lo que ustedes están este, sufriendo nosotros recibimos los eh, digamos las olas vienen muy espaciadas pero también la la empezamos a sufrir fuerte en algunos lugares y hay este espacios como eh, digamos islas como nicaragua cuba o venezuela o o Bolivia donde se respira otro aire y son este espacios donde tenemos para mirarnos y decir hay otras posibilidades y podemos hacerlo. Entonces en ese en ese contexto que este, lo que ustedes denuncian es como que nos estamos mirando en un espejo que todavía es borroso para nosotros pero que puede llegar. Entonces hay que afianzar la denuncia, estar permanentemente y coordinar. En algún momento lo vamos a poder hacer. Claro que sí. Claro que sí. Así es, es una sola nación y bueno, la la uno de los principios de nuestra Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, también es la la solidaridad con con los pueblos, eh, en especial los los latinoamericanos, y bueno, desde ahí el el agradecimiento al espacio, y también es importante mencionar que en este momento en en México, eh, el Estado con esta nueva ley de seguridad interior que Empieza a poner en marcha, también a, ya nos llama la atención mucho la, la compra de armamento que ha realizado el, el Estado mexicano a los Estados Unidos, eh, algo inédito. Eh, hace un mes aproximadamente nos enteramos a través del Congreso de Estados Unidos que autorizó la venta de misiles al, y torpedos al gobierno mexicano por cantidades millonarias. Nosotros eh, sabemos que ese armamento no va a ser usado contra la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada es parte estructural del propio Estado mexicano. Ellos son la delincuencia organizada. Sabemos que tampoco este esta compra de armas es para invadir a algún Estado vecino, porque todos están supeditados a los intereses de Norteamérica, me refiero a, a Centroamérica. Entonces, este armamento, esta compra... De, de este tipo de armas, nosotros lo vemos, para empezar, como un como un amago al propio pueblo de México y también como la preparación de una agresión y una escalada mayor de violencia hacia el pueblo y sus organizaciones populares. Usted, ustedes, este, es preocupante. Sí, seguí. Te quería hacer una consulta sobre justamente la, la Ley de Seguridad Interior, porque... México fue uno de los primeros países quelique que, eh, votó a favor de este de implementar en, en latinoamérica este la ley Patriot de Estados Unidos que son las leyes antiterroristas claro sí esta ley esta ley de seguridad interior que está en México nosotros estamos prácticamente seguros que no la que no la redactaron los senadores no la redactaron los diputados no la redactó el ejecutivo y creemos que ni siquiera el propio ejército mexicano la redactó es una ley que le está siendo impuesta para al, al estado mexicano para poder defender los intereses de, de estas empresas transnacionales que están Eh, depredando los recursos naturales de México, principalmente las norteamericanas, y bueno, eh, México forma parte del Comando Norte, hacen ejercicios conjuntos con el Comando Norte, y forma parte de una estrategia global eh, militar de control de los Estados Unidos, ¿no? También la importancia que tiene para los Estados Unidos el hecho de que seamos eh, su frontera sur y que ellos eh, obviamente no van a dejar que México se democratice, que México cambie, que los mexicanos sean dueños de su propio destino, y bueno este tipo de de medidas como esta ley de seguridad interior, obedecen a precisamente a esa política eh, de Estados Unidos, ¿no? De esta continuidad de la doctrina Monroe que aplican en en Latinoamérica y que bueno, al ser nosotros sus vecinos más cercanos, nos toca ser los primeros que y los más cercanos a a estas medidas y los que en este momento más lo estamos sufriendo en, en Latinoamérica. Es importante eh, que los países, que los pueblos tomen conciencia de lo que está sucediendo, porque como tú dices, es la entrada a Latinoamérica en México y esto es algo que no solamente se va a aplicar en México, es algo que el gobierno eh, norteamericano eh, está impulsando y que lo está haciendo en distintas modalidades. En México tal vez sea la, la forma más brutal y visible, pero bueno, estamos viendo los golpes blandos que se están dando en otros lugares, como en Brasil, en, en Argentina, eh, Ecuador y bueno... Es, es algo que, que se está generalizando en Latinoamérica. Bueno, en realidad, y... en realidad eh, Abraham, se aplicó primero en Colombia y México no es la mexicanización de la política norteamericana, sino que es al revés, es la colombianización de la claro, política sí, sí. norteamericana. Porque ellos creyeron que iban a barrer con la FARC y con el ejército de liberación nacional y se encontraron con que no eran solamente las organizaciones guerrilleras sino que eso era nada más que una parte de toda la lucha frontal contra el régimen y este aplicaron todo lo que había que aplicar, lo que pasa es que en México las organizaciones este, narcas ya han ocupado todos los aspectos de la política del ejército y de la policía es decir, están donde se busca un arco están están siempre en un puesto de, de relevancia. Está, la, está el Estado siempre atrás. Sí. sí, tienes tienes toda la razón en eso que dices. Eh, yo yo me refería a, a la implementación, digamos, en, en esta era de, de Trump, ¿no? Tienes razón. Eh, tal es así que el general Oscar Naranjo, eh, general colombiano, Fue asesor en el tema de seguridad interior de Peña Nieto durante su campaña, y después fue asesor del gobierno de Puebla, del estado de Puebla en México. Y coincide con que se implementan en México las famosas autodefensas en el estado de Michoacán, que no son más que el modelo mexicano de la paramilitarización colombiana, y coincide con la presencia de este personaje en México, ¿no? O sea, no solamente se se importa la, la política eh, guerrerista colombiana, sino que se importan también a sus personajes en calidad de asesores. O sea, tienes tiene toda la razón, tan es así que tenemos a este a este personaje en México, ¿no? Y bueno, eh, ya hablando más concretamente de la, de la Ley de Seguridad Interior te quisiera yo mencionar eh, brevemente 10 puntos, no sé si de tiempo mencionarlo. Sí, sí, Adelante. Eh, que tienen que ver con, con las principales amenazas contra el pueblo de México de esta ley, que se puede consultar si alguien tiene dudas en que realmente exista, porque cuando uno dice estas cosas pareciera que no es posible que una ley eh, en, este, en este tiempo, en este siglo pueda permitir estas cosas, pero bueno... Se puede entrar a la, a la página del Congreso en, en México y buscar la ley interior que fue aprobada eh, en 2017, a finales del 2017, y, a, y ahí pueden, pueden leerlo. Uno, da las fuerzas armadas facultades de policía y les permite acciones preventivas, las cuales son a su criterio. No genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, solamente menciona que se respetarán los derechos humanos, pero no dice cómo, ni cuándo, ni qué consideran ellos derechos humanos. Permite a las fuerzas federales intervenir contra protestas sociales y consideran que no son pacíficas, es decir, si a su criterio una protesta no es pacífica, la pueden aplastar, eh, no regula el uso de la fuerza, habla de protocolos que solamente ellos conocen y que no tienen ninguna supervisación civil, y eh, no es transparente, pues menciona que toda la información sobre medidas de seguridad interior es confidencial. No impone límites de tiempo a las afectaciones de seguridad interior, es decir, el Ejecutivo puede, si él lo desea, tener al Ejército en cierta eh, territorialidad en un límite de tiempo. No obliga a las autoridades estatales y municipales a que fortalezcan a sus policías, para que, o sea, no es una ley que digamos que sirva por determinado tiempo en lo que las policías se fortalecen para poder realizar a cabo sus eh, actividades de seguridad pública, fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil, no establece control ni contrapesos únicamente habla de que el secretario de Gobernación va a remitir un informe a la Comisión del Congreso de la Unión, es decir, anteriormente para que se tuviera que se pudiera declarar una excepción lo tenía que declarar el Congreso, ahora no. Solamente el, la Secretaría de Gobernación únicamente informa al Congreso. Y Ese es nada está más lleno el número 1, definiciones imperfisas. Así es. Le da un poder al, al ejecutivo, es decir, en este caso a Peña Nieto para que utilice el ejército a su discrecionalidad sin rendirle cuentas a nadie. Y bueno, esto puede ser incluso un, un auto un autogol porque no sabemos en qué en qué momento el ejército adquiriendo esta cantidad de poder, de poder político también pues pueda en cierto momento ya ni siquiera pedirle autorización al ejecutivo, ¿no? Claro, esta es una manera de poner hechos, es, todo es sobre golpe. la mesa para que si llega a ganar Morena ellos puedan dar el golpe preventivo cuando se les canta o cuando los norteamericanos digan bueno hasta acá llegamos exactamente exactamente ese es el y, y bueno saben ellos que, que están preparando un fraude electoral para 2018 y, y que tal vez estado es el pueblo no va a reaccionar como lo ha hecho en los dos dosenios anteriores y están preparando esto pues, para aplastar las protestas que pudiesen generarse te podría, uno por la situación electoral y otro, como te decía. Te podría sí. eh, pedir... Eh, nos estamos quedando... Yo pensé que este, íbamos a tener mucho tiempo porque calculé que, bueno, dirías 1 2 3 cuatro, pero la verdad que es impresionante eh, viendo uno eh, lo que puede llegar a darse. Te pediría, si fuera posible, un audio donde pudieras este, explicar cada uno de los puntos y me lo remitieras a la retaguardia ¿sería factible? Sí, claro Te voy a mandar para claro privado sí. ¿dónde tenés que mandarlo? Muy bien, muy bien Porque nos estamos quedando sí, prácticamente sin, sin tiempo ¿Llegarías a a la mitad del dok, claro, que claro. por lo que veo es impresionante. Ya en el primero sí, eh, es, es, demuestra es una... que la Constitución de México no existe para los militares y para el ejecutivo es papel pintado. Realmente es muy fuerte porque de alguna manera, de alguna manera este aun cuando nuestros ejércitos hoy por hoy Están siendo reemplazados por la policía o por gendarmes. La Argentina ha hecho una, una compra de, de insumos militares impresionantes y la represión es cada día más dura. Y bueno, vemos de dónde viene el ejemplo y ellos no han podido hacer esto en brasil en brasil la gente se le puso firme en frenteente pero este es en argentina donde se está viendo con claridad y con esto que vos me decís evidentemente este, la negación al congreso que está haciendo el gobierno demuestra claramente para dónde vamos el paraguay ya es un caso claro, extremo y... porque la narcopolítica este la tenemos del año 54, impuesta. Sí, sí, es, es, es, es algo muy preocupante y que se lo están aplicando eh, de distinta forma a como se dejan los pueblos, ¿no? Sí, sí exactamente y bueno nada más para, para para para concluir sobre el tema de la independientemente de, de que después te envíe la estos puntos más eh, detallados pues decir que que el pueblo de México es un pueblo que tiene un historial de lucha es un pueblo que ha sido invadido tan solo por los Estados Unidos 13 veces en su historia ha sido invadido por Eh, lo que en ese tiempo fue el Imperio Francés y de todas esas intervenciones el pueblo de México siempre ha salido adelante, entonces nosotros como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo eh, sabemos que el pueblo de México tarde o temprano va a tomar las riendas de su destino y no va a haber ley militar, ni ley de seguridad ni fuerza capaz de poder eh, controlar a un pueblo cuando este quiere ser libre y cuando este quiere construir su su propio destino y también estamos conscientes de que y en la certeza de que esto se va a dar en toda Latinoamérica. Si no supiésemos que al final de de esta noche larga que nos ha tocado vivir durante tantos años eh, existe un amanecer, no tendría sentido de que nosotros continuáramos en la lucha. Estamos en esa certeza de que el pueblo mexicano tarde o temprano va a alcanzar su su libertad, su felicidad, su independencia. Bueno, y te agradezco lo mucho con otras naciones, hermano. Te agradezco mucho, Abraham, que nos hayas podido atender y dar este pantallazo. Y esperamos que tu estadía siga siendo buena y saludos a tu compañera. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos estamos despidiendo. Hemos escuchado al compañero Abrán, un, un hermano, un, un compatriota mexicano, que ha dado un pantallazo realmente inquietante porque también en la Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, vuelve a, a resurgir esa esa intencionalidad de romper todo y este volver a la guerra civil esta vez no le va a ser tan fácil, esta vez no hay ejército norteamericano que lo pueda parar. Eso es lo que la FARC y el Ejército de Liberación Nacional y las fuerzas políticas y las los movimientos sociales han pedido que se que se termine con la guerra civil. Bueno, Esperemos que se pueda ver la paz en, en Colombia y terminar con un estado de guerra. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Socorro, por favor. Mi hija salvó, salvó la vida. como Mi policía salvó la vida. Entonces y la policía, ella pide yucaistente. Eso es tiro más no <San> me querido son humanos son pobres son necesitados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 continent aguardando el sol de mayo que un día no libertar vive el pueblo paraguayo sus hijos resistirá hasta el final la batalla y abatirán la muralla al gritó de libertad forjaran con sus hermanos el triunfo americano porjaran con sus hermanos el triunfo Amèrica no